Zona 69.net, todos conectados ya a través del Facebook y el Twenty. A la derecha tienes los logos de Twenty Facebook para que nos comentes lo que quieras. Un poquito más abajo encuentras mi foto y pone Entra en la web. Ahí puedes entrar en nuestro blog y leer todo lo que tenemos por ahí. Esta semana estarán por aquí la sonrisa de Julia presentándonos un pedazo de disco llamado El hombre que o l v i d ó su nombre. Muy bueno, ¿eh? Raúl Fernández. Raúl Fernández. Además, sonarán por aquí temas como este. Ya te digo, y o que tenemos mucho ritmo en las carnes. ¿Te quedas? La zona, la zona se mueve contigo. Zona se s e n t a en la z o La música se mueve. Está s e m a n a n d o yo un poquito perdidito por aquí, porque en vez de un papel, el guión del programa que habitualmente tenemos la lista de canciones, ahora es una pantalla, ¿ok? Aquí en el ordenador, una pantalla más. Así que estoy un poco perdido. Bueno, lo que sí veo por aquí es que lo que toca ahora es escuchar a k u r t j o n e s Project con esto. Es muy nuevo, se llama This is the Night. the world these are the times to enjoy when everyone raises their hands to the roof you know you came to the right place This is the time. I can't stop moving. This is the night. This is the place. I can't stop moving. You got me staring at you, girl. You're looking so fine. I gotta get ya. I gotta have ya. You. you got me chasing for you, girl. i made up my mind. I gotta get ya. I gotta have ya. This is the night, this is the time. I can't stop moving. This is the night, this is the place. Le comentaba a un amigo. Nos gusta estar muy presentes, muy presentes ahí en las redes sociales en Twenty y en Facebook. Que aunque esto sea grabado, estamos ahí toda la semana mirando y leyendo a ver qué es lo que nos comentáis, qué es lo que nos escribís para contestar a vuestras dudas, a vuestras preguntas, para ver qué es lo que decís y qué es lo que opináis de esto, ¿ok? Es que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un Facebook y un Twenty muy、eh, accesible. Escribiendo en la página web, entrando directamente en Twenty. l a m u s i c a s e m u e v e n e t o Facebook. l a m u s i c a s e m u e v e n e t accedéis ahí ya directamente a nuestra página de Facebook o de Twenty. Es muy fácil, como te digo, contactar con nosotros y dejarnos ahí vuestros comentarios. También podéis buscar mis perfiles, mi perfil en Facebook, Y lo tengo ahí muy accesible.、Me Buscáis Raúl Fernández, ok, en Facebook o también entrando en, ese, en esa página de l grupo de Zona 69 en Facebook, ya encontráis mi perfil rápidamente. Y en Twinty, lo mismo, entráis en la página y aparezco por ahí comentando siempre y escribiendo, y me podéis agregar. Por supuesto, como todas las semanas, nos agrega mucha, mucha gente, y nosotros, a cambio de que nos agreguéis, os saludamos en antena. Siempre, ¿eh? siempre. Es algo que nos gusta tener muy presente para que nos、eh, agreguéis, para que invitéis a vuestros amigos en la página de Zona 69 y mucho más. Si estás en t w e n t 0 buscas en t w e n t 0 páginas Zona 69 y ahí te aparece nuestra página de t w e n t 0 Vamos a pegar un saludote a toda esa gente en t w e n t 0 a la cual mandamos un saludo y este pedazo de aplauso, ¿eh? por supuesto. Toda esa gente está ahí, ahí en t w e n t 0 comentando y escribiéndonos, por supuesto. Por Ejemplo amorro de、eh, dos hermanas en Sevilla, nos agrega Merced e la Bañeza en León,、eh, Denny de Ávila, Alberto López en Madrid, Tania Ordóñez también nos agrega desde León, Verónica desde Zaragoza, Elvita r、eh, i Locura desde Burgos, es muy interesante ver desde donde nos escucháis,、eh, Marta desde Orense, eh, Ufrín, 01Lay.、Eh, Desde Melilla, dice: Hola, me gustaría ser uno de tus amigos. Pues ya lo eres, ya está. Agregado y aceptado, por supuesto. Aquí en la zona de zona 69, en el perfil de Raúl Fernández, por supuesto. También Cardínez dice: Hola, tío, eres el puto amo pinchando. Gracias, un saludo a ti, Cardínez. Como yo digo siempre, los putos n amos sois vosotros por estar ahí. Y sin vosotros este programa no sería posible. Más saludos. Dice: Hola chiquillo. e l i s a b e t h desde Córdoba. Un saludo y un besazo para ella. Y también Paula Martínez desde Madrid. Todos ellos aceptadísimos en nuestro perfil de Raúl Fernández. Y también invitados a esa página de Zona 69 en 20. ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora? Voy a mirar el guión por aquí. Voy a mirar. ¡Ah! ¡Mira! Esta me gusta a mí, hombre! e La nueva de Ina me gusta mucho y te la voy a pinchar así de bien. Se llama 10 Minutes. Un remix de Play and Win. Así suena esto en zona 6-9. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Coméntanos en Facebook y en Twenty. Y a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a la zona 6-9. Débete a bailar el mejor house el radio dance. Radio, radio dance. Radio Tense, escucha la radio Tense a través de Spotify entrando en w w w l a m u s i c a se mueve. -dance. Dance. Te gustará el house. Amarás el house. Ven a la zona, a la zona y trae a tus amigos. Ven a la zona, ven a la zona, ven a la zona y trae a tus amigos.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 Bueno, hoy nos、eh, presentan su disco La Sonrisa de Julia, una banda que lleva casi 10 años haciendo música. Su nombre no es tan conocido como el de otros grupos, pero sí es cierto que, han, que ya has tarareado canciones suyas como Llevo tu voz. Los que conocen de cerca su música pueden decir lo grandes que son. Tenemos hoy con nosotros a Marcos Casal, vocalista de La Sonrisa de Julia. Marcos, bienvenido a la zona. Hola Raúl, buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, aquí en plena v o r á g i n e promocional、uh -huh. y muy contento, la verdad, de tener la suerte de estar presentando ya el cuarto disco. Muy bien. Bueno,、eh, se puede decir que sois un grupo que en lo musical siempre habéis hecho lo que habéis querido, ¿no? ¿Os sentís diferentes、sí. después de casi 10 años haciendo música? Bueno, yo creo que hay muchos grupos en este país y en todo el mundo que, que hacen la música que quieren. Es más, yo creo que es la. Y quien no lo hace es porque no sabe lo que quiere. <risa> Entonces,、eh, hay muchos grupos que llevan muchos años trabajando como nosotros y que, por suerte, en los últimos tiempos cada vez tienen más, más repercusión. Entonces, no, no, muy diferente no lo sentimos. n o e s que nuestra música sí que es personal y que tenemos nuestro hueco, ¿no? Pero, pero a, a, por la forma de trabajar, ¿no? Creemos que hay muchos grupos que ya lo, lo están haciendo así. Este año publicáis El hombre que olvidó su nombre. ¿Qué esperáis de este disco? Bueno,、eh, yo creo que lo más importante lo que esperábamos de este disco ya lo hemos encontrado. Es decir, que es el disco en sí mismo. Cuando nos metimos a grabar teníamos muchas expectativas, nos habíamos puesto el listón que nunca. Y cuando hemos terminado el disco, pues creemos que hemos hecho un gran trabajo. Ya te digo, es la primera vez que escuchamos nuestros trabajos. Como fans, casi sabes, hemos estado enganchados a nuestro propio disco y esto es la primera vez que lo hemos conseguido. Para nosotros, disfrutar tanto de nuestra música y, y, y vivirla con esta tranquilidad con la que te estoy contando, esto nos parece que es ya un éxito. Ahora q u é esperamos de él, pues bueno, pues seguir creciendo poco a poco, como lo hemos hecho en los anteriores discos, hemos sido un grupo que ha ido creciendo poquito a poco,、uh -huh. seguir ganándonos el respeto de la gente, que creo que lo estamos haciendo poco a poco y demostrando que llevamos ya casi 10 años y. Y demostrando que las canciones, cuando las hacemos, intentamos que perduren en el tiempo y que, y que nos lo tomamos en serio, y seguir creciendo. Cuanto más crezcamos en respeto y en público, mejor. Pero bueno, con ir poco a poco ya nos vale.、Mm. En este disco ha participado en la producción n i g e l Walker, que ya ha producido a muchos de los grandes. No sé si habíais grabado con él. ¿Qué os aporta en vuestro sonido?、Eh, n i g e l Walker es un productor, no solo ha grabado a los grandes de, de aquí, de este país, sino que ha trabajado con m i g Él con Tina Turner, con Pink Floyd, O sea, ha trabajado 10 años en el estudio de George Mark de los Beatles, entonces es un tío que a este nivel tiene muchísima experiencia. Y tú, cuando、eh, trabajas con Nigel, no le puedes llamar solo para que te haga unas buenas mezclas, ¿no? es un tío que se implica muchísimo en todo lo creativo, en todo lo artístico. Y nosotros llevamos muchos años que conocíamos a Nigel, muchos años relacionándonos con él, y creíamos que este era el momento en el que ambos lados, tanto él como nosotros, estábamos preparados. Para producir un disco nuestro. La, la producción ha sido conjunta, coproducción. ¿Y qué esperamos de Nigel? Yo creo que ha conseguido ...que nuestros, ha, ha conseguido realzar nuestras canciones hasta el al cual nosotros no llegábamos. En el sentido de que consigue unas texturas y unos ambientes、eh, de sonido que nosotros no habíamos conseguido hasta ahora. Curiosamente, es el primer disco en el que hay un productor fuerte con mucha personalidad、eh, trabajando con nosotros. Y el otro día, hablando con un periodista. Del Club de Música, un periódico de Madrid, nos dijo: Tío, es el disco que más me suena a la sonrisa de Julia. Entonces, yo creo que eso es mérito también de Nigel de haberse implicado muchísimo en este disco, pero sabiendo a lo que venía y respetando muchísimo nuestro sonido. Eso ha sido para mí la clave del éxito de esta relación de seis meses metidos en un estudio de grabación, ¿no?、Mm. Que no es fácil. Bueno, el primer single del disco que ya hemos podido ver es Puedo, el primer vídeo de este disco que está grabado en s o m o en Cantabria. ¿Cómo fue la grabación de este vídeo? <risa> pues fue un subidón, la verdad. Yo hacía tiempo que hablábamos. Somos muy amantes del surf. Yo vivo en Ribamontán al Mar, que es el municipio al cual pertenece s o m o en Cantabria, y es un lugar que adoro. Mis compañeros de grupo también lo adoran, pero bueno, yo vivo allí y yo adoro esa zona de, del mundo, adoro el surf y adoro la música, ¿no? Y siempre había soñado con hacer un vídeo en el que pudiéramos、eh, unir estas tres cosas, ¿no?、En、los paisajes que tanto nos han inspirado en este disco,、eh, solitarios, con mucho mar, mucho bosque, mucho acantilado, mucha playa. De, de esa zona de Cantabria y arriba montada al mar, nuestra música y el surf, que, que realmente estamos enganchadísimos. y Entonces, para nosotros hacer este vídeo fue el gran subidón. O sea, nos trajimos al equipo de rodaje desde Madrid y lo pasamos realmente bien. Tuvimos muchísima suerte con el tiempo para poder rodar ese vídeo, porque todos los elementos que h a y en el norte son muy importantes coincidieron a la hora exacta para hacer el vídeo tan chulo que nos, ha, que, que nos ha salido. Y lo digo así porque realmente lo creo y, y está teniendo mucho éxito el vídeo. Y, y tuvimos mucha suerte y al mismo tiempo, claro, lo pasamos genial. Imagínate ahí subido en una tabla de susto d el día con, con un barco al lado rodando. Bueno, genial. Muy bien.、Eh, bueno, hay que decir que Marcos ahora mismo está en un taxi. Marcos, ¿habías hecho alguna vez una entrevista en un taxi? <risa> creo que sí. ¿Sí? <risa> no lo tengo grabado así en mi memoria hasta el día que hice la entrevista en un taxi, pero creo que sí, porque cuando te embarcas en esto de la promoción. Es muy gracioso porque nosotros ya ahora ya hacía tiempo que no vivíamos en Madrid, estuvimos casi 10 años en Madrid,、sí. pero ya escapamos y vivimos en sitios súper tranquis. Entonces ahora llegamos a Madrid ayer por la noche y hoy empezamos a las 10 de la mañana y no paras hasta las 8 de la tarde de hacer entrevistas, ya sea en un plato de televisión, en un, en un estudio de radio o en un taxi. Es t á i s hasta arriba ahora mismo, ¿no? Sí, aprovechan y nosotros lo agradecemos, ¿no? Ya que bajas a trabajar aquí a, a la Capi y nos, a, nos, nos gusta que nos concentren todo el trabajo y, y poder. Dedicar dos o tres días a tope cada semana a esto, ¿no? Preferimos aprovecharlo. Oye, para relajarnos un poco, vamos a escuchar el primer ¿Sí? single que se llama Puedo y seguimos hablando tú y yo, ¿vale? Ok, perfecto. La zona 6-9. ¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder? Nunca olvides que. 私の幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸 e な幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸せな幸 a r á cada uno de mis pasos será entonces cuando tú me echarás de menos tanto Una de las canciones、eh, incluidas en este disco es Naufragio. Habéis grabado con、sí. Guillermo Galván de b e t u s t a Morda.、Sí. Eh, ¿Cómo sí, surgió、eh. esta colaboración? Porque creo que es, es una canción especial para ti, ¿no? s í、sí, para mí es muy, muy, muy especial. Es una de esas canciones que han surgido de, en dos años y medio de estar en un lugar muy, muy solitario, en paseos por la noche por el bosque con perros, las con el grupo, ensayos. Muy, una concentración muy fuerte y enfrentarte mucho a, a, tus, a tus virtudes, pero también a tus miedos y a tus temores. ¿no? Y n a u f r a g o es una de las canciones que más representa el espíritu de, de muchos músicos, yo creo, y por eso Guillermo Galván, yo creo que no dudó en aceptar venir a grabar esta canción conmigo. Encerrarse un fin de semana fue lo último que grabamos del disco, el disco ya estaba terminado, pero a mí se me antojó grabar esta canción, me sentía. Sentía que sin grabar esta canción el disco no estaba completo. Y Guillermo, cuando escuchó la letra, aceptó encantadísimo encerrarnos dos días en un estudio de grabación en Asturias y sin tener nada premeditado ver qué surgía. n o Yo creo que el resultado ha sido brutal. Y es que Guillermo se sentía muy identificado con la letra que habla del aislamiento al que a veces nos tenemos que, que autoinducir los músicos. Para llegar a sacar lo mejor de nosotros, o por lo menos en mi caso es así. Yo un día me di cuenta que lo mejor de mí como músico surgía cuando más me aislaba pues, de, de, de mi pareja, de mis amigos, de mi familia, y tener, darse cuenta de eso para mí fue muy, muy duro. Dar, darme cuenta que lo mejor como músico pasaba por, por encontrar lo peor como persona a nivel de relacionarme con los demás fue un golpe duro. Pero bueno, Guillermo también pasó por, había pasado por eso, por, por lo que me dijo, y muchos músicos también. Entonces, para mí es un homenaje a toda esta gente, ¿no? Pero yo creo que nos pasa mucho a todos en general, no hace falta ser músicos. Muchas veces, para sacar lo mejor de ti a, a nivel profesional, en muchos casos que no tengan que ser artísticos, muchas veces pasa por renunciar a, a otras cosas que también nos gustan, ¿no? Y ese naufragio o esa sensación de naufragio que tenemos en esos momentos se plasma súper bien en esta canción, yo creo. Para mí, la colaboración con Guillermo, yo soy un gran fan de Betusta Morla desde el 2003, en el que nos cruzamos con ellos por v i l l a de Madrid, un concurso cuando éramos unos chavalitos todos. Y desde entonces les i g o y les espero. Pero si tuviera que quedarme con alguien de ellos, para mí Guillermo Galván es guitarrista, compositor, letrista de Betusta Morla también. Y me parece un crack, la verdad. Y como persona increíble y, y como músico me ha parecido que ha sabido, me ha ayudado muchísimo con esta canción. La explicación no han sido solo esos dos días. Mes y medio después, cuando estaban haciendo las mezclas del disco,、sí. fue él quien me sugirió ciertos detalles para la mezcla para no perder la esencia que habíamos buscado aquel fin de semana. Fue él quien, quien estuvo atento y encima de ello, ¿no? Y gracias a él, el resultado de la canción m es e n t í e s que para mí es un cierre de disco personalmente, me siento súper orgulloso de e l l o El 23 de marzo presentáis el disco en Joyslava, que es de esas salas míticas en Madrid.、Sí. Pero te voy a poner en un aprieto. ¿Qué fechas,、Bien. qué más fechas tenéis preparadas por ahí? Acabamos de hacer ya el 2, 3, 4, el 7 y el 8 de f n a c por toda España presentando en acústico el disco, ¿no? En las tiendas de snacks. Luego, el 23 hacemos en el Harrow Café de Barcelona una presentación también en acústico para una fiesta Rolling Stone. Y luego empiezan las presentaciones, de verdad, el 12 en las salas IDECAR en Barcelona, la presentación del eléctrico, de verdad, que este año además tenemos una apuesta muy, muy importante para nosotros porque queremos ir en trío, en, en, en directo, y es algo muy, para nosotros muy difícil y que vemos que hay muy pocos grupos que lo intentan. Este año por fin lo vamos a intentar. Y vamos a hacer el 12 en Barcelona, las salas IDECAR, 18 y 19 creo que es Valladolid y Donosti. Luego el 23 Madrid. Tenemos cerrado también en abril, aunque las fechas no las conozco exactamente. Valencia. Tenemos Coruña también. Están cerrando Granada. Y Santander también. Zamora el 7 de abril. En mayo ya tenemos algunos conciertos. Entonces, bueno, ya más allá de mayo ya, no, ya, pierdo, la, ya pierdo el lila.、No、oye, acuerdo, oye, muy pero bien. Pero creo、eh. que bueno. Muy bien, te sabes todas las fechas. Muy bien, muy bien estudiado. s í complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. No todas, pero unas cuantas. Hombre, muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, tengo yo por aquí una pregunta, porque estamos haciendo una cosa en este programa. Que cada artista que pasa、eh, deja una pregunta para el siguiente artista, pero sin saber quién es. El anterior que pasó por aquí es Javier Dut y nos dejó una pregunta que os ha tocado a vosotros. Así que te la hago escuchar. Muy bien. Ok, vale, ¿con qué se siente más identificado? ¿Con una canción con un ritmo rápido o con una balada?、Eh... Buena pregunta. Es que no me siento más identificado con ninguna de las dos. Me siento... Depende de qué balada y depende de qué canción de ritmo rápido. Hay canciones de ritmo rápido que no las soporto y hay baladas. Me vuelven loco y viceversa. Baladas insoportables para mi gusto y canciones de ritmo rápido que nunca me cansaré de escuchar. Siento no haber、sí. podido mojarme más. ¿Te sientes <ríe> identificado con la canción en sí? Se puede decir, ¿no? Claro, con, con las canciones que me gustan. s s a b e Me da igual si son baladas, si no, si tienen ritmo latino, si son britis, si son f l a m e n g a s Me da igual. Si me、no、gusta, me siento identificado. ¿Qué significa para la sonrisa de Julia Internet? ¿Qué os aporta Internet en vuestra carrera discográfica? Pues nos aporta una herramienta s u p e r poderosa para, para entrar en contacto directo, absoluto, con, con nuestros seguidores, con la gente que le gusta la Santuisa de Julia. Nos aporta una herramienta de expresividad que antes no teníamos y nos aporta eso, una conexión directa, sin intermediarios, con, con, nuestros, con la gente que le gusta el grupo La Santuisa de Julia. Vosotros utilizáis mucho Facebook, Twitter. Bueno, utilizamos poco Twitter porque no, no, no me veo muy, muy capaz de, de poner llego a casa s a b e o me voy a acostar.、Sí. No, sé, no, me, no me siento tan importante como para que a nadie le interese saber que llego a mi casa. ¿sabes? <risa> Pero sí que cuando tenemos alguna noticia interesante un día o cada dos días lo colgamos en Twitter. Facebook lo usamos más porque nos permite más colgar vídeos, colgar fotos, colgar、sí. textos más largos. Y sobre todo usamos mucho la página web también, la s o n r e s a a j u l i a c o m pero sobre todo el blog. Tenemos un blog en el que podemos explayarnos más artísticamente, ¿no? Textos muy largos con vídeos que hacemos nosotros mismos con el móvil, en el que tu creatividad se puede plasmar mucho mejor que en, que en Twitter, por ejemplo, ¿no? Pero sí, usamos Twitter, Facebook más que Twitter, el blog todavía a la par que el Facebook y la página web, sí. Sí, el blog, ese blog que le he echado yo un vistazo por ahí, que para todo el que quiera、eh, visitar el blog de, de La Sonrisa de Julia es www.elombrequeolvidó h su nombre.blogspot.com. También está ahí en la web de La Sonrisa de Julia, ese blog. Sí, en Facebook y en la web podéis conectaros con、sí. el blog porque el nombre es un poco largo, pero、pues、sí. Para mí el blog es donde. Mejor se van a hacer una idea de todo este disco ¿no? y de toda la banda, porque digo, hay información, hay, casi todas las canciones del disco están ahí en ese blog, con sus vídeos caseros o no caseros.、Uh -huh. Entonces es el mejor sitio si quieres h a c e r t e una idea de, de qué vas, e que el hombre que olvides su nombre. Bueno, Marcos, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros <risa> en la zona. ¿eh? Para mí también, además he hecho por primera vez una entrevista en un taxi, ¿En un caminando taxi? por la calle y en la discográfica. Hemos terminado.、Ya. Muy bien, mira, paseo turístico ¿eh? en zona 6-9. p o r q u y multi-contextual ha sido. Sí, sí, muy bien, nos lo hemos pasado muy bien.、Eh, esperamos escuchar、Igualmente. mucho vuestro disco y poderos ver en directo, que tenemos muchas ganas. p、pues, u estaréis e s invitados al concierto que queráis de a c u e r d o muy bien marcos un saludo a toda la banda、un、abrazo. hasta la próxima Un fuerte ciao, Raúl, ciao. Zona 6, Zona abrazo para Chao, Raúl, chao. La La todos. せの<は>